Pues pasa un minuto de las nueve y media. Estamos en la segunda parte del programa La Glorieta, que siempre la dedicamos a las entrevistas. Y esta mañana tenemos con nosotros ...pues a uno de los grandes estudiosos de la ciudad.、Eh, antes lo presentábamos como del misterio, pero es que lo ha publicado casi todo de la historia del pasado de esta ciudad y acaba de, de publicar su último libro. Es una recopilación de noticias, de acontecimientos históricos que tuvieron lugar en un periodo concreto del siglo XIX aquí en Elche y donde también recoge pues la figura de Josep María Ruiz de l ó p e z y Pérez. De l ó p e z lópez de Lope y Pérez vamos a hablar en esta entrevista con quien es patrono del misterio, archivero de Santa, de San, de Santa María. Diácono y muchas cosas más, doctor、eh, e historiador.、Eh, Joan Castaño, Mol, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, pues es la, la última publicación, este libro que lo vamos、eh, a poder también,、eh, si queremos conocer、eh, los detalles de cómo ha sido、eh, tu investigación,、eh, lo vas a presentar el próximo lunes, hay que decirlo, a las 7 de la tarde. En el, el aula cultural de la Universidad Miguel Hernández de la Plaza de b a i x Allí será la presentación. Contaremos con el director de la cátedra, Pedro Ibarra, que ha estado detrás de la publicación, y con Carmina v e r d ú la responsable del Archivo Histórico Municipal, porque ha sido quien ha prologado tu libro. Bien, pues,、eh, Joan, ¿por qué? ¿Por qué Josep María Ruiz de Lope? Bien, el, el libro en realidad es una edición de un manuscrito que se llama Noticias del Che, que es el, el autor de ese manuscrito, es、eh, José María Ruiz de Lope, que es un personaje muy interesante, es,、eh, digamos, el último miembro de una larga saga de, de, de archiveros municipales que desde mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, Eh, son los responsables del archivo municipal y, por tanto, están en contacto directo con la, con la documentación oficial y con la documentación histórica de la ciudad.、Eh, todos ellos, pero sobre todo el padre de este personaje y él mismo, tienen un, digamos, un sentido de, de, de curiosidad, un sentido de cronista y van recopilando y reuniendo、eh, a nivel particular. n、eh, noticias de, las, de los acontecimientos que ellos consideraban de interés en la, en la vida cotidiana de la, de la ciudad.、Eh, casi podríamos decir que, con un estilo muy cercano a lo que ahora, ahora sería una crónica periodística, ellos recogían noticias de todo tipo. Eh, pues, eh, no sé, pues, fenómenos atmosféricos, ¿no? nevadas,、eh, tempestades, rayos, eh, terremotos, eh, sucesos violentos, suicidios,、eh, robos, etcétera. Pero también、eh, cuestiones de, de interés para la ciudad, no sé, pues la visita de Amadeo I, por ejemplo. La visita del obispo,、eh, obras que se hacían en, algunas, en algunos espacios importantes como el edificio del ayuntamiento, las posadas de la ciudad. En fin, es, es un espíritu curioso que tiene interés por ir recogiendo、eh, digamos, noticias del, de la vida cotidiana en un momento en que Elche pues, estaba、eh, en, en, intentando entrar en la modernidad. ¿no? Pues、hacen referencia también a la llegada del telégrafo, la, al establecimiento de diligencias con. Eh, con de transporte público, digamos, con, con poblaciones cercanas, la creación del teatro, la creación de la banda de música, etc. Y esas noticias, esa, ese, esa colección de noticias de este personaje, de José María Ruiz de Lope, al fallecimiento del mismo que tuvo lugar en el año 1900, las m, recupera. Una parte, la parte que, que, está, que ahora se editan, la recupera Pedro Ibarra、uh -huh. eh, para su colección, en las encuaderna en, un, en una colección que él tenía de documentos varios que se llamaba Papeles Curiosos, y cuando fallece Pedro Ibarra pasan al archivo municipal. Y de ahí es la. la bueno, esta, este documento, como muchos otros investigadores lo, lo habíamos consultado, por ejemplo, porque tiene un apartado también muy interesante. Preferido a las fiestas, las fiestas de la Avenida, las fiestas de Semana Santa, a la festa, etc. Por tanto, lo、no、había consultado, entonces pensé que era, una, era un buen homenaje a, a, a José María Ruiz de Lope el editar ese manuscrito en, en su conjunto y el ofrecerlo a las. A los ciudadanos, ¿no? a los ilicitanos. Pues estamos hablando de unas colecciones padre e hijo importantísimas、sí. para conocer más lo, lo, nuestro pasado.、Eh, Pero solamente se conserva lo que Pedro Ibarra pudo、eh, atesorar. Bueno, yo、eh, además me tropecé con este, con este autor, con José María Ruiz de Lope, hace,、pues、hace ya 40 años. Porque、eh, sus herederos、eh, bueno, est estuvieron revisando la casa, la casa familiar y encontraron una serie de, doc de documentos, de documentación muy interesante. Entre ellos, entre estos documentos, la copia de la consueta de la festa de Carlos Tárrega de 1751, que hasta ese momento era totalmente desconocida. Entonces, gracias a la, a la, a la amabilidad de los herederos de, de, de, de María Dolores Piñero y de José María Ruiz, Eh, pude hacer un estudio de ese, de ese consueta y se editó por la librería Sénica, por Manolo, Manolo Torres, y、eh, digamos que ese fue un primer contacto. Vi que había más documentación, pero ya quedó un poco en el aire. Pero、eh, hace un par de años, creo que fue en el año 21, si no recuerdo mal,、eh, estos herederos decidieron donar toda esa documentación al archivo municipal, que es donde mejor se puede conservar y donde mejor se puede estudiar y consultar por los investigadores. Y、eh, bueno, actualmente está todavía en proceso de catalogación y de estudio, pero ha resultado ser un conjunto documental de gran interés, ¿no? con, con pues, pergaminos medievales,、eh, obras, obras, digamos, escritos del propio Ruiz de l ó p e、eh, z referidos a su familia, a su, a su trayectoria profesional y particular, pero también más noticias. Hay, hay algunos legajos de noticias que continúan las que ahora se editan, hasta prácticamente. Eh, la muerte del, del autor, y en, en, fin, en conjunto una, una, una colección documental bastante importante. Pues qué justicia se ha hecho、sí. con el padre y el hijo por parte de los herederos, el poder ese legado, eh, poder eh, depositarlo en el archivo municipal histórico. Esto contribuye a enriquecer el, el, los documentos que hay allí y también contribuye a que dentro de X tiempo, Joan, continúes publicando. Lo que todavía no se ha dado a conocer. Pero bueno, en este, en, en este libro que vas a presentar, como historiador, ¿cuáles son las noticias más curiosas, las que más información aportan para conocer un poco、eh, cómo, cómo ha funcionado esto de, de nuestras tradiciones, de nuestra arquitectura y de nuestra cultura? Sí,、eh, bien, ya, como digo, es un, es un, el, estas noticias del Che yo creo que son una buena herramienta para. Intentar conocer un poco mejor el día a día de la, del Elche del siglo XIX. Hay que tener en cuenta que、eh, la historia, digamos, se basa en documentos y son, hay documentos muy importantes que son los documentos, digamos, oficiales que, que surgen de los, de los organismos oficiales, ¿no? del ayuntamiento, de, etc. Pero hay también otros documentos como estas noticias que son elaboradas por algún cronista, por algún erudito. Que nos ofrecen su punto de vista. Entonces es muy interesante ver el punto de vista de este, de este autor. Y bueno,、eh, a mí particularmente me han interesado, y de hecho he, las he utilizado en diversas investigaciones, las referidas a las fiestas. Por ejemplo, hay un capítulo muy extenso que se dedica a, a, a, a hacer la crónica de la celebración que hizo Elche en el quinto centenario de la venida de la Virgen en 1870. Es una crónica muy minuciosa, como todos sus escritos, porque, ya digo,、eh, en fin, eh, por ejemplo, describe una, la procesión que se hizo el día 29 de diciembre, que fue una procesión, yo creo que es el último. La última muestra del barroco en Elche, porque fue una, una procesión en la que participaron、eh, pues, todas las parroquias, las partidas rurales, etc. Y las describe con una minuciosidad extraordinaria, donde ¿no? dice pues, las personas que participaron, el orden que llevaron, los elementos que sacaron. Total, Es una, una documentación muy importante para conocer un poco cómo. Cómo tuvo lugar esa celebración. Y lo que se ha perdido, supongo. Y lo que se ha perdido, ¿no? y sobre todo porque este tipo de información no aparece en los documentos oficiales. En los、claro. documentos oficiales aparece pues, la aprobación, las cuentas, etc. é t e r a Pero estos detalles, sea de, de particulares, aparecen en este tipo de, de crónicas. Las fiestas, evidentemente, han servido del misterio.、Eh, ¿Qué nos cuenta? ¿Ha habido cambios、sí. con respecto a, a, la, a estas crónicas de Ruiz de López? Padre e hijo. Sí, de la fiesta también hablan de. de、eh, la, las, estas noticias que se editan ahora están, aunque se inician en 1804, pero la mayoría de ellas están entre 1856 y 1873. Digamos,、eh, el, segundo, el segundo o el tercer cuarto de, de, de, de, del siglo XIX. Y sobre la fiesta, pues, por ejemplo,、eh, recoge toda la confección del cielo de la fiesta que se hizo en aquel momento,、uh -huh. que pintó. El pintor p a r á e s José González, entonces habla pues de cómo se hizo, se pintó en el, en el patio del c o n v ex n t o ...del e convento de las Clarisas en la Glorieta, que estaba, estaba vacío, en fin, se trajo a Santa María, se pagaron una serie de cosas, etc. é t e r a Y hay algunas curiosidades, por ejemplo, él...、Eh, en fin, en un, un año determinado ...pues se, se les ocurrió a los responsables del misterio adornar la mangrana、eh, con oropel, tanto por dentro como por fuera. Entonces él dice. Critica esta solución porque dice que se perdía el, el, digamos, el efecto de sorpresa de cuando se abre la magrana y se ve el Europel,、sí. y de hecho, esa innovación duró un par de años y se, y se eliminó porque no, no acababa de gustar. ¿no? Por tanto, son. Son cuestiones muy, muy curiosas y muy interesantes para ir documentando la historia de, la, de las fiestas y de la festa. ¿no? O sea, ya en el siglo XIX se probaba cambiar algo del、sí. misterio y por eso no, esto no funciona.、Eh, esto es en cuanto a las fiestas. Hay, porque Ruiz de Lope, padre e hijo, se dedicaron como Pedro Ibarra a la historia del Che. Sí, sí, sí, sí. No eran comerciantes, no eran, solo bueno, eran archiveros. Sí, sí, efectivamente.、Eh, José María r u í d e López, que es el personaje que más he estudiado, él hereda un poco el, el, el cargo de archivero municipal de su padre.、Eh, en un momento determinado deja de serlo, y, y,、eh, pero sigue, digamos, de alguna manera ligado a distintas dependencias municipales. Entonces es, es,、pues、está en la secretaría, en la oficina de quintas, etc. Por tanto, tiene una relación muy directa con el funcionamiento interno del、mm -hmm. ayuntamiento. Y nos ofrece, bueno, ya se le posibilita estar presente en, en muchos actos, en inauguraciones. Por ejemplo, nos da la crónica de la inauguración de la nueva ermita de, de San a n t ó n de San Antonio del p o r q u e t que se levanta en, en los años en que él está como secretario del ayuntamiento. La que conocemos actualmente. Bueno, la, la anterior, la,、ah. esta es de la posguerra, la anterior, que se hace en los años, en los años 60 del siglo XIX. Y bueno, y en otras cuestiones. Entonces él tenía esa, esa visión privilegiada de estar, digamos, como funcionario municipal, de estar presente en los actos, digamos, oficiales o de trabajo interno. Por ejemplo, nos habla también de una remodelación que se hace en, la, en el edificio del ayuntamiento, de manera que la parte del archivo que estaba, digamos, en, si miramos hacia la puerta del. Hacia la, hacia la torre, hacia la, hacia、uh -huh. la puerta del convento. Calendura. Hacia. Hacia Calendura.、Eh, desde la Plaza Ibáj, el archivo municipal en su origen, en el siglo XVIII, estaba en unas dependencias de la parte de la derecha, pero、eh, en su época se trasladan a la parte de la izquierda, donde ahora más o menos estaría la alcaldía. Entonces ahí、eh, él instala el archivo e instala también una biblioteca con las bibliotecas de los conventos、mmm, desamortizados, los conventos que se habían quedado vacíos. Y que eran propiedad municipal, el de los m e r c e d a r i o s y el de los franciscanos, y los, los concentra en, esa, en ese archivo biblioteca. Por tanto, hay una serie de actividades también importantes para conocer la vida cultural de, de esa época. ¿Y cómo refleja la vida de esa época r u i de López en sus crónicas? ¿Cómo era Itche en el siglo XIX, y concretamente en la última mitad del siglo、sí. XIX? Bueno, pues es una ciudad, pues no llega a los 20.000 habitantes. Eh, en fin, es, del Palmeral habla es, del Palmeral en estas noticias. Bueno, habla, sí que da, por ejemplo, una relación de huertos de palmeras. De、uh -huh. eh, por ejemplo, no sé, en, en, en la crónica que hace la, de la visita de Amadeo de Saboya,、eh, bueno, pues habla de, de lo impresionado que se queda el rey con el con el Palmeral y que incluso se le ofrece una comida en uno de los de los huertos cercanos en el que él participa también. Eh, digamos, decorando i g a m o s d un poco el estrado que se le pone al rey para esa comida. En fin, porque además、eh, él, y eso también aparece en las noticias,、eh, tenía una, digamos, una, una, una, una versión también artística. ¿no? Y, y en muchas ocasiones, en muchas fiestas, participa él. Decorando、eh, pues, las fachadas del ayuntamiento o algunas fachadas de algunos edificios que se hacían en aquel entonces para, para solemnizar estas, estos festivales. Y después de leer a r u y de Lopez, ¿cuál era la fiesta grande en el Chess? ¿Era el misterio? ¿Era la festa? Sí, era la festa. ¿En、eh, agosto? ¿En agosto? ¿O Semana agosto. Santa? ¿O Venida de la Virgen? Bueno, él, él habla. San Antón. Habla, habla sobre todo de la, de la Venida de la Virgen, como digo, bueno,、uh -huh. habla, por ejemplo, describes los festejos de cuando se constituye la Sociedad de la Avenida. En 1865, y sobre todo ese capítulo muy extenso de 1870,、uh -huh. habla del corpus, habla de la, de la festa, habla de Semana Santa. Es interesante porque ofrece、eh, descripciones de los que se llamaban los traslados profesionales, que en aquella época se están reorganizando porque es la, el momento en que surgen diversas cofradías nuevas, y él de alguna manera las, las documenta. n o Eh, y habla después de, de los imagineros que, que construyen las imágenes, de quién las paga, quién es el responsable, etc. é t e r a Y también habla, y también es muy interesante, de lo que se llamaban las, las, las fiestas de, de, de, festes de carrer, a de, de algunas calles, ¿no?、Pues de, de, Eh, pues、con ocasión de San Pascual Bailón o con ocasión de distintos santos propios de cada calle, se hacían festejos y eso de alguna manera se ha perdido y queda reflejado en esta, en esta crónica. También describe la cripta de Santa María, que también la hemos perdido, la hemos soterrado. Bueno, no, la cripta,、ah. la cripta no la describe. De todas maneras,、eh, yo quiero decir que la, no hay que pensar en una cripta grandísima、Pero、en Santa María.、Eh. Era pequeña.、Eh, Santa María tenía una pequeña cripta en. Delante del altar mayor, porque eso sí que está documentado en los documentos de Antonio Serrano Peral, en la restauración de la posguerra, donde se enterraban los sacerdotes, que era un, como un pasillo donde había una serie de nichos para estos enterramientos. Y des, después habían como tres grandes um, fosos um, para digamos, la gente que no tenía enterramiento propio, que estaban delante de las tres puertas principales, de, de la puerta mayor y de las dos del crucero, y distintas tumbas. Uh -huh. eh, de algunas familias nobles, pero no, no pensemos en una cripta、Bien. que ocupara toda, toda la iglesia. Y, y de y la trenca del g u i ó de la Semana Santa también nos habla Ruiz de l ó p e z de forma minuciosa. Nos habla, sobre todo, como te decía, de la constitución de, las, de esas nuevas cofradías、ya. que están naciendo en los años en que él hace la crónica, ¿no? pues、los, los nuevos. Eh, hasta ese momento. Pero no describe procesiones. Sí, alguna ¿Sí? procesión también, algunos traslados procesionales del Martes Santo, el, el nuevo orden que se realiza, de, de qué iglesia salen, etcétera, sí que, sí que las describe. Bueno, pues son tesoros、eh, que están recogidos y ya están publicados. Es un libro.、Eh, háblame ahora, Joan, de la presentación: por qué Carmina Verdú, por qué la cátedra y quién más hay detrás de. De esta、sí. publicación. Bien, esta edición efectivamente aparece eh, eh, prologada por Carmina Verdú, que es、eh, la archivera municipal,、eh, precisamente porque está en contacto directo con toda la documentación que ahora mismo se ha, ha entrado al, al, al archivo de, de Ruiz de l ó p e z por tanto tiene un conocimiento extenso de, de, esa, de esa documentación y, y pensé que era la persona idónea para, para hablarnos un poco de, de este personaje. El libro lo edita la cátedra Pedro Ibarra, que dirige Miguel Ors, en la colección editorial Car Carrer del Contes, el número 13 de esa edición, y a, a la cual estoy agradecido. Y también estoy muy agradecido a la persona que ha patrocinado esta edición, que es、eh, Pepe Antón, del Grupo Antón Comunicación, que con una generosidad evidente pues, ha patrocinado la edición de, de este libro. Bien, pues muchísimas gracias, Joan Castaño, por contarnos、eh, el trabajo de investigación que has realizado, gracias a esos legajos que Pedro Ibarra recuperó de Ruiz de Lope y gracias a los nuevos que han entrado al Archivo Municipal. que Esta es la noticia importante, porque evidentemente Ruiz de Lope, tanto padre como hijo, Pues atesoraron una buena parte de la historia de esta ciudad que no se va a perder ya, porque la tenemos en el archivo municipal de esta ciudad. Gracias por hacernos、mmm, agradable este, esta entrevista dando datos de lo que fuimos en el siglo, a finales del siglo XIX, esta ciudad. Si hay que definirla. ¿Cómo la definiría? O sea, la ciudad de Elche del 19, de finales del 19. Sí, una, una ciudad que está entrando, digamos, en, el, en, en la modernización, en, en, en, está, digamos,、eh, cambiando. Eh, y entrando, como digo,、pues、en, esa, en esos nuevos hitos de la modernización que podría llegar, no llegan las noticias, pero podría ser un hito importante por、pues, la llegada del ferrocarril, por ejemplo. Entonces, todos esas, esos pasos que está dando una ciudad, una, ciudad, una ciudad, digamos, en, en cambio, en desarrollo. Pues ahí lo dejamos. Gracias. La Glorieta, con r o s m a r í Alonso.